Todo el drama de los tribunales que vemos en la televisión estos días. Es fácil sentir que todo el mundo anda buscando una forma de vengarse con los demás. Casi parece que las demandas se están convirtiendo en una diversión nacional. Mientras el Dr. Jeremiah nos presenta la segunda parte de la lección, la oración y las relaciones personales, hoy el momento decisivo descubriremos lo que dice la Palabra de Dios en cuanto a perdonar y olvidar, sin importar cuál sea la deuda. En vez de apuntar con el dedo, aprenderemos a examinar con el corazón. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah. en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más en cuanto al siguiente mensaje en la serie, Oración, la gran aventura. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy seguiremos hablando de la frase en el Padre Nuestro que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y que se encuentra en el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo. ¿Qué significa ser perdonado? Y al ser perdonado, perdonar a otros. Esto es lo que estamos aprendiendo en este pasaje importante del Nuevo Testamento. El perdón es una de las fuerzas más poderosas en la tierra. Y lo opuesto al perdón, la falta de perdón en contraste, puede ser una de las fuerzas más esclavizadoras en la vida de un individuo. Como usted sabrá, hay una tremenda libertad que surge cuando aprendemos a perdonar que nos enseña la palabra de Dios. Así que, sin más, abramos nuestras Biblias en Mateo 612 para seguir con la segunda parte de nuestra lección, la oración y las relaciones personales.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 a sus discípulos mediante esa ilustración lo que es tener el perdón relacional permítame contarle una historia personal para ayudarle a comprender esto en mi adolescencia me fascinaba conducir vehículos mucho antes de que pudiera hacerlo legalmente un día mi padre dejó un Chrysler en la entrada de su cochera se había ido me tentó dejó las llaves sobre la mesa No había nadie en casa, mamá no estaba, papá tampoco. Decidí que era mi oportunidad de dar una vuelta en el auto. Vaya, que el aparato tenía poder. Cerca de Cedarville no había muchas buenas carreteras. No quería meterme en alguna carretera de mucho tráfico. Así que tomé un camino rural de Grava. Corría tranquilo por ese camino. Un granjero venía en sentido contrario en su camión, determinando que la carretera le pertenecía. Me sacó de la carretera. Ahí estaba yo, con el nuevo Chrysler de mi papá, encunetado y chocado. Me acometió el pánico. Pensé en suicidarme. Pensé en fugarme de casa. Recuerdo lo que pensaba en esos momentos. Finalmente, encontré a alguien que me sacó con su tractor. De alguna manera logré llevar el auto a casa. Tenía todo arruinado un lado. Si recuerdo bien, solo podía dar la vuelta a la izquierda. «No podía virar a la derecha. De alguna manera llegué a casa. Estacioné el automóvil en la entrada en espera de lo inevitable. No era lo que iba a ocurrir lo que era más duro, sino la espera por lo que iba a ocurrir. Morí mil veces en esas horas, hasta que finalmente papá llegó a casa. Recuerdo que estaba vigilando por mi ventana. Se quedó mirando el auto. Sacudió su cabeza. Entró y dijo, «David, fuiste tú quien hizo esto». Le dije, «Sí, fui yo». Sacudió su cabeza. Papá, por lo general, respondería de una manera más vigorosa. Esta vez, se limitó a menear la cabeza y se fue al otro cuarto. No dijo nada, ni en la cena, ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena al día siguiente. Vaya, fue terrible. Finalmente, se me iluminó el cerebro. «Eso es culpa mía». Tengo que arreglarlo. Así que me fui a su oficina a la universidad, entré y le dije, «Papá, tengo que decirte que me siento terriblemente mal por lo que hice. Fue mi error. Fue un engaño. Fue falta de honradez. Lo lamento y quiero pedirte que me perdones». Me dijo, «Estás perdonado. Pagarás por la reparación». <ríe> Permítanme preguntarles algo. Cuando hice eso con el auto... ¿Dejé de ser el hijo de mi papá? ¿Estaba en peligro mi perdón judicial? No. Pero mi perdón relacional estaba en serios problemas. De eso es de lo que Jesús habla. Si usted quiere sentir la unción con el Señor en su relación diaria con Él, si quiere sentir la realidad de su perdón cuando ora a Dios, no vaya guardando rencores contra otros porque no puede venir a Dios y decirle, «Padre mío, simplemente me encanta ser perdonado y es maravilloso hablar contigo». Porque la Biblia dice que cuando usted viene al altar y recuerda que alguien tiene algo contra usted o usted tiene algo contra alguien, vaya y busca a su hermano, reconcíliese con él y entonces regrese y hablaremos. Eso es lo que Jesús dice. Si usted quiere sentir diariamente el perdón en su andar con el Señor, entonces usted tiene que perdonar a los que le han ofendido y hecho mal. La única manera de sanar el dolor que no se sanará por sí mismo es al perdonar a la persona que le ha hecho daño. El perdón detiene las acechanzas del dolor. Perdonar sana su memoria al cambiarle la visión. Cuando usted libra del daño al que se lo hizo, usted cercena de su vida un tumor maligno. Usted pone en libertad a un preso y descubre que el preso a quien puso en libertad es usted mismo. El teólogo estadounidense, Ronald Newborn, vio esto después de la Segunda Guerra Mundial y dijo, Debemos, a fin de cuentas, reconciliarnos con nuestro enemigo para que no perezcamos en el círculo vicioso del odio. Permítanme preguntarles esto en conclusión. ¿Qué hacen ustedes al perdonar? Hay muchas locuras acerca del perdón. ¿Alguna vez usted ha perdonado a la ligera? Cuando era lo preciso para decir, pero no significaba nada. El perdón no soslaya la ofensa. ¿Piensan ustedes que Dios nos perdona a la ligera? No, no. Nos perdona y en el proceso dio a su propio hijo para que resultara perdonarnos a nosotros le costó caro a él. Lou Smith, que ha escrito el mejor libro sobre el perdón que jamás he leído, lo tituló Perdonar y olvidar. Ya está agotado. Trata muy francamente con el tema. Dice: ¿Qué hace usted cuando perdona a alguien que le ha hecho daño? ¿Qué sucede? ¿Cuándo es necesario? ¿Qué ocurre luego? ¿Qué debería esperarse de usted? ¿Qué es perdonar? El acto de perdonar es en sí mismo un acto maravillosamente sencillo, pero siempre ocurre en una tempestad de emociones complejas. Es el truco más duro en la bolsa entera de las relaciones personales. Así que seamos francos unos con otros. Hablemos claramente respecto a los ojos mágicos que se les da a los que están listos para ser liberados de la prisión del dolor que jamás se merecieron. Perdonamos en cuatro etapas. Si podemos recorrer todas las cuatro etapas, logramos la reconciliación. La primera está en la herida. Cuando alguien le causa dolor tan profundo y tan injusto que usted no puede olvidarlo, usted se ve empujado a la primera etapa de la crisis de perdonar. Se llama dolor. Si pudiera hacer una encuesta hoy, Difícilmente habría una persona que no haya sentido el dolor que necesita perdón. No le tenga miedo a la herida. Eso es parte del proceso. Alguien dice, si usted es cristiano, toma todas estas cosas a la altura de las circunstancias. No, a usted le duele. Usted escucha las historias que le relaté al empezar este mensaje y sabe que cualquiera de esas cosas, si usted hubiera participado personalmente en la historia, le habrían causado una herida que no podría describir. Ya estoy harto de los predicadores que toman la verdad bíblica y la usan para borrar esta verdad de la vida. La verdad de la vida es de lo que la Biblia trata de pasta a pasta. Y la Biblia no dice que cuando se ofende o lastime, no nos debería doler. El paso número dos es el odio. Usted dice, eso no puede ser consagración. No dije que fuera algo consagrado. Dije que ese es el paso número dos. Usted... No puede sacudirse de la memoria lo mucho que le dolió. No puede desearle bien a su enemigo. A veces querrá que la persona que le hizo tanto daño sufra como usted ha sufrido. Usted quiere que esa persona sufra. Piensa en qué maneras y prepara discursos mentalmente y forja planes para pasarles por encima con su automóvil si los encontrara por la calle. Lo tercero es la sanidad. ¿A usted? Se le dan ojos mágicos para ver bajo una nueva luz a la persona que le hizo daño. Su memoria es sanada. Usted revierte el flujo del dolor y queda libre de nuevo. La cuarta etapa es volver a unirse. Usted invita de nuevo a su vida a la persona que le hizo daño. Si él o ella vienen con sinceridad, el amor puede hacerles avanzar a una relación personal nueva y sana. La cuarta etapa depende de la persona a quien usted perdona tanto como depende de usted. A veces la persona no vuelve y usted tiene que ser sanado solo, pero usted queda sano. Hay esto en su corazón, el volver. Así Jesús dice esto, los que viven conforme al perdón de Dios deben imitarlo. Uno cuya única esperanza es que Dios no tenga en cuenta sus faltas en su contra, abdica su derecho de tener las faltas de otros en contra de ellos. Tratándolos como usted quiere que lo traten, es la regla aquí. El cristiano que no perdona se marca a sí mismo como hipócrita. Es verdad que el perdón es por fe sola, sin obras, pero el arrepentimiento es el fruto de la fe. Y no hay más realidad en la profesión de fe que la hay en la realidad del arrepentimiento que la acompaña. Jesús mismo recalca que sólo los que conceden perdón lo recibirán. Algunos de ustedes que me están oyendo hoy preguntan, ¿puedo hacer eso?, no en sus propias fuerzas. No es natural. Esto es sobrenatural. Me recuerda que hay una última cosa en el paradigma de Mateo 6, 12, 14 y 15. Número 4 Perdone antes de que necesite que le perdonen. Esto es dinámico. Le reto a que lo pruebe. Cada mañana cuando usted ora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en algún momento hoy, Dios, alguien me va a hacer daño. Y lo perdono desde ya. En mi corazón lo perdono. Usted sale de su aposento secreto de oración y no pasa ni diez minutos cuando alguien se lo hace. Se quedan mirándolo y usted dice, todo está bien, ya te perdoné. ¿Qué quiere decir eso de que me perdonaste? Lo hice esta mañana. ¿Qué hiciste qué? Lo hice esta mañana mientras oraba. ¿Me perdonaste por lo que acabo de hacerte ahora esta mañana? Eres un animal raro. Me encantan esas personas raras. En su oración, todos los días, usted puede edificar un espíritu perdonador, incluso antes de que le hayan ofendido. Usted puede pedirle a Dios que le ayude cada día a ver la deuda increíble que Él ha pagado por usted y decir en esencia en su oración, Dios, no sé lo que me va a ocurrir hoy. Tal vez habrá algo malo, pero Dios, esto sí sé. Nada de lo que me ocurra hoy requerirá tanto perdón como el que tú me has concedido. Oh Dios, gracias por tu perdón. Ayúdame a perdonar así como he sido perdonado. No con frecuencia un poeta puede captar la esencia de las Escrituras, pero el que compuso los siguientes versos lo hizo. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. Nos enseñaste, Señor, a orar, pero sólo tú puedes concedernos la gracia de vivir las palabras que decimos. ¿Cómo puede tu perdón alcanzar y bendecir el corazón no perdonador que rumia las ofensas y no deja que se vaya la vieja amargura? En deslumbrante luz tu cruz revela La verdad que pálidamente sabíamos Que pequeñas son las deudas que nos deben los hombres Que grande es nuestra deuda contigo Señor, limpia lo más hondo de nuestras almas Y haz que el resentimiento cese Entonces, reconciliadas a Dios y al hombre Nuestras vidas esparcirán tu paz Así, ¿verdad? Estoy aquí para decirle que a Dios... le encanta perdonarnos y que le encanta cuando nosotros perdonamos a otros. Algunos de ustedes probablemente tienen un deber que hacer hoy, tal vez en persona, tal vez por teléfono. Permítanme recordarles, tome apenas un momento, recuerde lo que Dios ha hecho por usted y entonces en el poder y el espíritu de esa verdad vaya y extiéndalo a otros. Oremos, Señor, No pretendo conocer el dolor ni la angustia en los corazones de la gente que me escucha. Pero sí sé esto, que hemos sido perdonados y nuestro perdón es algo grande. Y debido a eso, quiero con todo lo que hay en mí, expresar mi amor hacia ti por tu gran perdón. Y sé que solo en la eternidad sabremos lo grande que ha sido tu perdón. Pero en mi corazón sé que es algo muy grande. Y Señor... Debido a lo que has hecho por nosotros, hacemos un pacto contigo hoy de que cuando otros nos hagan daño, buscaremos la sangre de Jesucristo en nuestro corazón para seguirlo al perdón que ellos necesitan. Haznos recordar visiblemente para que, no lo olvidemos, el gran precio que fue pagado para nuestro perdón y nuestra redención. Y luego, ayúdanos a pasar a otros que tanto lo necesitan, lo que nos has dado a nosotros». Señor, deseamos la fuerza que no tenemos en nosotros mismos, porque esta cosa difícil que nos has dicho que hagamos, no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, es algo sobrenatural, no es algo que podamos hacer en la carne, sino en el Espíritu, mientras que el Espíritu de Dios nos da el poder y la fuerza que no tenemos nosotros. Señor, No permitas que el impacto de lo que hemos escuchado se enfríe en nuestros corazones. Satanás nos dirá que hay mucho tiempo para pensarlo, para que así volvamos a nuestra antigua manera de pensar. Pero Dios, Tú nos dices que cuando sabemos hacer el bien, el no hacerlo es pecado. Ayúdanos a hacer el bien hoy. Y también, si hay quienes me escuchan hoy que nunca han experimentado Tu hermoso perdón... Te pido, Señor, que este día ellos puedan recibir el perdón que Tú has ofrecido. Es un hermoso regalo que Tú ofreces sin coacción a cualquiera que lo quiera recibir. Nunca rechazas a nadie. Así que, Señor, si hay un hombre o una mujer o un joven que nunca ha confiado en Ti personalmente, ayúdales que lo hagan hoy. Y al haber recibido Tu perdón, que puedan seguir adelante con una vida de gozo y libertad. Me comprometo contigo a seguir predicando este gran mensaje porque es transformador y de tanto estímulo para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. aprendiendo sobre las relaciones personales y no es maravilloso que la palabra de dios sea un libro abierto que nos ayude a comprender la importancia del perdón en nuestras relaciones unos con otros no sé de ningún pasaje en el nuevo testamento que haya tenido una influencia más directa en los que lo han estudiado que este pasaje aquí en muchas ocasiones sucede que los que escuchan esta enseñanza salen a buscar a alguien que saben que necesitan perdonar y al hacerlo su vida ha sido transformada Tal vez usted también haga lo mismo hoy. Antes de cerrar, no olvide que todos estos mensajes están disponibles en discos compactos y los puede solicitar escribiéndonos o visitando nuestra página momentodecisivo.org. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.